Buenas noches, qué gustazo enorme, esto es Boxeo Planeta Quien te habla Luis Parpaceli junto a Damián Casino Cuando es la hora 26 minutos Damos inicio a la edición número 31 De esto que hemos denominado Boxeo Planeta Y que compartimos a nivel local, nacional e internacional Esto es la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina Abrazo de boxeo para todos. Desde este rincón azul diviso que en el rincón rojo está Damián Casino también para saludarte. ¿Cómo te va, Luis? Eh, bueno, muy buenas noches. El eh, gustazo inmenso de comenzar este número 31 de Boxeo Planeta aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario. Eh, con mucho material para desandar en esta, en esta hora que, que sentimos pasión. Eh, por desarrollarla porque es eh, algo que siempre hemos anhelado tener un programa propio de boxeo uh -huh. y, y nada más aquí en Rosario que, que es una ciudad eh, que ha tenido grandes pugilistas, grandes pugilistas y duda. que lamentablemente eh, tenemos que dar la, la noticia, comenzando este programa número 31, que lamentablemente ha dejado de existir Oscar el Chino Pita. Un pugil eh, que dejó mucho para la ciudad. Él había nacido en Córdoba, uh -huh. pero había estado radicado siempre aquí. Eh, hijo adoptivo. Hijo adoptivo de la ciudad de Rosario y, y dejó de existir eh, el día de ayer. Oscar Pita fue un boxeador de los que no se pueden olvidar seguramente. Eh, peleó como profesional entre los años 51 y 57, dando grandes espectáculos tanto en Rosario como en el legendario estadio Luna Park en el cual muchas veces iba a verlo hasta el mismísimo Juan Domingo Perón y Eva Perón, eh, quienes tenían un afecto especial por el chino, por el chino eh, sí. y, por, y por todos los boxeadores de aquella época. Eran eh, muy queridos por, por la familia presidencial en ese momento y, y apoyados. Y, y bueno, decíamos que junto a Luis y en el comienzo del programa la enorme tristeza que siente hoy el boxeo rosarino y si se quiere también... Eh, ...todo el ambiente pugilístico a nivel nacional... ...porque el chino Pita es un hombre que no se guardó nada... ...dio grandes espectáculos... ...se brindó para la gente... ...y, y bueno, hoy vamos a tratar de, de recordarlos... En, ...en varios momentos del programa... ...porque se lo merece como, como verdaderamente... ...fue un grande, un gladiador. Recordando a los viejos escribas... ...aquellos periodistas de la década del 40, del 50, y del 60... Digo que, en este caso de la desaparición de Chino Pita fue uno de los que escribió, se decía antiguamente, una de las páginas de oro del boxeo, no solamente rosarino y córdobés, sino a nivel nacional. Fue una figura estelar del boxeo argentino. El respeto eh, para toda la familia, para todo el alrededor, sus amistades para quienes han tenido la posibilidad hoy de recordarlo porque han combatido con él o porque lo han conocido, porque lo han visto. Y, por supuesto, a toda la familia el abrazo grande y las condolencias que corresponden. En el caso particular de Boxeo Planeta, nosotros entramos ahora en el terreno que va a marcar Damián Casino, que tiene que ver con la información que vamos a dar. Eh, y los títulos dicen lo siguiente en la voz de Damián. Bueno, Luis, eh, tenemos mucho material... Sin duda, eh, lo más trascendente del fin de semana pasado fue la victoria del de chino Maidana eh, ante un boxeador que le dio mucho trabajo, como Erika el Terrible Morales. Eh, sí. Llegó, bueno, eh, al principio empezó un poquito mal el mexicano, pero sí. después eh, se largó con todo, se soltó y mostró que es un verdadero guerrero. Así y es. como decimos siempre junto a Luis Perpacelli. Eh, cuando vemos que en el blog eh, boxeoplaneta.blogspot.com entran amigos de México, eh, parte de Estados Unidos y que siempre estamos al lado de los amigos mexicanos y sin duda que Eric Morales eh, lleva la bandera mexicana como se debe llevar, Seguro. a lo más alto. Vamos a estar después dando este, nuestra apreciación, el análisis eh, que cada uno de nosotros sí, tiene, sí, sí, sí, sí. de esta actividad que es realmente de apreciación, valga la redundancia, porque por supuesto lo que dice Damián Casino, yo también suscribo, le generó, le dio brillo a ese combate eh, Erick el Terrible Morales. Eh, por supuesto que en el marco nacional tenemos algunos resultados, algunos este, combates eh, que han sido realmente interesantes el fin de semana y que también Damián Casino lo tiene agendado. Y empezaremos también por lo que habitualmente hacemos para que vos te comuniques y te va a dar los, las vías de comunicación también Casino cuando yo te diga que la consigna de esta noche es la siguiente. Vos que sos hombre de boxeo, mujer de boxeo, cuando viene de los Estados Unidos en el MGM de Las Vegas, el inicio tiene que ver con un anunciador que es el número uno, que tiene estilo, que tiene una presencia impecable y que suele levantar a la afición del Rinzai, de las plateas, de las graderías, con una frase que lo ha hecho famoso, incluso que él ha registrado para que nadie la utilice. Nos tenés que decir nombre y apellido de este... Yo digo... Eh, presentador. Eh, presentador de lujo que tiene el boxeo del planeta. Eh, no es el otro, que también es muy bueno, y te voy a dar una ayudita, el otro es Jimmy Lennon. ¿Eh? el que está se, el, el rubio, a él, que es un este, rubio. No. este no pero tiene un estilo incluso hasta tiene esa riqueza eh, cuando no pronuncia con exactitud el español pero le da un costadito digamos de color ¿eh? ¿cómo se llama este presentador del MGM de Las Vegas? y vos lo tenés que saber este, y te tenés que acordar de, de, de, porque sos un hombre de boxeo y habitualmente te prendés a las transmisiones que vienen desde el MGM de Las Vegas ¿para qué? para ganarte la remera de Olimpio Deportes Y, por supuesto, para ganarte el obsequio que te va a dar Thompson y Williams. De Córdoba 1060, ¿eh? la única dirección de Thompson y Williams que apoya Boxeo Planeta es Córdoba 1060, eh, la persona de Aristides Bruno, ¿eh? el gerente de ese local, a quien le mando un abrazo muy grande a él, a Jorge, a Vanessa, a su esposa, este, a, a Lucía y al Toto. El Toto es el varoncito, el más grande, que ah. es un pícaro terrible, morrudito, así como el padre. Así que, ¿las vías de comunicación son? Bueno, el 424-2769 o nos podés enviar un mensaje de texto al 156-418-262. Entonces, con esta consigna que nos ha dejado Luis Parpacelli, vamos a comenzar eh, con algunos resultados del fin de semana pasado eh, en lo que fue Doble Fondo en Junín, organizado Bien. por Arano Vox, ¿Eh? Pero, te, y que. Sí, decime y, Luis. Y, no, quería decirte que esta información la presenta Olimpia Deportes. Ah, bueno, con presentación y todo viene Mendoza la cosa. 1028. Pero me parece muy bien. El saludo a Gustavo y a Walter. Y a ¿eh? Walter y a toda la muchachada. ¿eh? Bueno, eh, te decía Luis que Marcelino Nino López, eh, con un peso de 61.200 retuvo. El título latino, eh, versión Consejo Mundial de Boxeo en categoría ligero, al vencer por puntos, en fallo dividido al tucumano Alberto el Puma Santillán, que había registrado en la báscula 60 kilos 200 eh, en una extraordinaria pelea. Luis, eh, no tuve oportunidad de verla, pero los comentarios eh, bueno son eh, por demás delocuentes porque eh, dice que fue una batalla única. Eh, yo soy amigo del Puma Santillán. Eh, bueno, siempre estamos comunicándonos eh, vía Facebook y bueno, me decía, eh, te perdiste esta pelea, yo, yo había tratado de, de ver si existía la posibilidad de ir a Junín uh -huh. eh, junto a Luis Parpaceli pero habíamos optado por una velada aquí a nivel local en que, el Club Ciclón, en el club ciclón en que, que después de eh, Luis va a estar desarrollando en el transcurso de este programa uh -huh. sí, sí, número 31. Y que bueno, eh, como bien decía, eh, fue una batalla única en el Club Ciclista de Junín. Eh, ante casi 2.000 espectadores, Luis. Sí. Eh, el Puma Santillán siempre sabemos de que es un hombre de dar espectáculos <ríe> espectá únicos. Sí. Y, y bueno, eh, dejó todo. Eh, él quería quedarse con el título. Eh, ya esta es la segunda pelea que, que segunda, pierde, sí, que pierde ante, ante López. Y, y bueno, ya creo que no va a haber una tercera. Eh, un, un, si, eh, si bien podría ser, pero... Bueno, eh, siempre hay pelea y revancha, cuando se pierden las dos peleas, difícil que haya una tercera. Vos decís 2.000 personas en Junín, y en realidad es una cifra que no cualquiera convoca. Lo que sucede es que la organización estuvo a cargo de... Sí, Mario, Mario siempre, Arano. Mario Arano es el número uno de la Argentina sí, en este para momento. Para mí hoy por hoy alguno. es el sí. promotor... Que... Que, que dentro de todo es el que el que más está haciendo bien las cosas en, en, en todos los sentidos. Sí, sí, eh, sí, sí. Organizativamente, eh, la predisposición sí. con, la prensa, eh, atención la, con la prensa, la atención con la prensa, sí, sí. Eh, bueno, los lugares donde hospedan, a los boxeadores. Sí, sí, sí. Bueno, es un, un conjunto de todas las cosas que Mario Arano viene haciendo eh, bien. La, prese Entonces, la aquí... presentación de los cuadriláteros son sí, realmente. Eh, nosotros siempre destacamos eso, Luis. Cuando hemos estado contigo en, en diferentes organizaciones. De, de la gente de Arano, destacamos eh, bueno, cómo presentan eh, las mesas de los periodistas, eh, el, todo, armado el, del el armado, design, la atención. Lo mínimo que pedimos claro. para trabajar eh, profesionalmente. Cuando viene a Rosario tenés un día donde vas al pesaje y tenés un día donde te entregan las credenciales y se hace la conferencia de prensa y se permite el ida y vuelta con los boxeadores. Bueno, por algo Oscar de la Hoya lo tiene sí. A su lado, sí, ¿eh? Y también estuviste eh, junto a una persona que es representante de él en la provincia de Santa Fe. Ah, sí, en la provincia de Santa Fe. Bueno, este, ya vamos estuvo, a estar buscando... Estuvo también en, en, en Ciclón este viernes y trajo eh, a este chico, al hermano del Tata Valdomir, eh, eh, que peleó en, en una pelea amateur y que hizo un buen espectáculo con el chico León, Del, ...del gimnasio de, de Nino Ploner, ah, sí, ¿eh? sí. el hermano de Luciano Ploner... ...y que terminó en empate, una gran pelea amateur... ...ahí en el Club Ciclón sí. Saavedra 6'42". Y, y bueno, este, este hombre es Salami, eh, ah, hoy por eh, hoy está. sí estuvo charlando contigo... ...y es eh, el que está representando a Arano en la provincia de Santa Fe. Eh, sí, es decir señor. que Arano tiene la, las líneas tiradas... Y está rodeado de buena gente. Sin Entonces, duda alguna. Cosas, cuando uno se rodea de buena duda, gente, Luis, es, sale es, El abrazo bien. grande para el hombre de Santa Fe, un hombre de muchísimos años con el boxeo. Lo obsequiaste un, también una remera. Una, de se equipo. llevó una remera de boxeo planeta. Bueno eso, Luis, ¿eh? Eh, indudablemente que da gusto conocer gente que suma ¿Eh? Así que el abrazo grande. Eh, ¿A hemos... no sé qué hacen las otras remeras, eh, estuvimos entregando tres. Las remeras. otras remeras estuvieron. Ah, al, estuve con Rogelio Puma. Con, al, al Puma, le dimos al Puma, al Puma Chaparro, al Puma Chaparro y también a Rogelio Sarza, el ah, papá Rogelio de. Rogelio de... Sarza, de... el chico que la, la promesa del hijo es una, una promesa ya eh, prácticamente exacto. al borde de ser profesional. Sí, sin duda, sin duda. Y por supuesto que también le agradecemos a, a Rivero en el sentido de que él le mete para adelante con el boxeo. Hay ah, veces hay algún que otro contratiempo, pero bueno quién no lo tiene a la hora de organizar boxeo, ¿no? Estuviste charlando mucho eh, con Enrique Sánchez, te vi. Eh, con Enrique Sánchez charlamos y mucho porque Enrique es una persona de un conocimiento de la actividad como muy pocos en la Argentina. Este, y lleva el boxeo en la sangre y es un hombre que se preocupa porque eh, la idoneidad este, no solamente de quien sube a, a combatir, sino también debajo del cuadrilátero. Yo le ponderé y muchísimo la forma en que él se presenta en el rincón. Desde su seriedad, desde sí, su. Sí, sí, sí. Desde su presencia, desde sus zapatillas, desde su, de su es, es vestido deportivamente como corresponde. Estaba muy contento sí. porque vuelve Cristian Díaz, el pupilo Vuel que está en manos de él ahora. Sí, señor. Y vi por ahí que bueno, que, que vuelve este chico después de una lesión y estaba muy entusiasmado Enrique Sánchez. Porque recupera la. Déjame que te cuento, Luis, lo, las tarjetas de la pelea de Santillán y López, como no? tito, la para. Las presenta a Thomson y Williams. Esto... Ah, Thompson y Williams. Bárbaro. Eh... Las tarjetas fueron entonces eh, 95-94, eh, 97-92 y 97-93 a favor de López. Eh, el árbitro fue Jorge Basile, dirigió muy bien. Y el fallo justamente eh, está destacando lo que fue la pelea porque se, se decidió en fallo, eh, no unánime, en fallo no unánime, en fallo dividido a la, la apreciación. Bien, eh, cuando es la hora 20-19 minutos... Eh, recordamos que nosotros, cuando venimos aquí al 88.9 Radio Gran Rosario, tenemos el gusto, la satisfacción de trabajar con Aníbal, simplemente Aníbal, que es el que nos pone en el aire, es el que nos apoya, es el que nos da las, las pautas de trabajo para que podamos hacerlo lo mejor posible. Y por supuesto, él tiene siempre a disposición la pausa comercial como la pausa musical. Cuando regresemos seguimos con esto que es Boxeo Planeta y te mando un abrazo grande, Pablo, ojalá, eh, el, el otro día estuvimos charlando en Thomson y William cuando fuiste a retirar el, el premio que bien ganado lo tenés y también sos un colaborador, colaborador de Boxeo Planeta, así que el abrazo grande para vos y por supuesto también para Luciano Ploner. La primera pausa de esta edición 31 de Boxeo Planeta aquí en el 88.9. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz Corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida era Terminar con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 Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta En recapados de neumáticos Los mejores FAS SRL Presidente Perón 7385 FAS SRL Teléfono 525-3502 Paz SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424 5543 y en internet www.olimpia.com www.sportes.com.ar Thomson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades. Casamientos, padrinos, sport, boating, polo club. Thomson y Williams, Peatonal Córdoba 1060 Local 1, teléfono 447-6400 Rosario. En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154 683340 Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059. Bien, seguimos en esto que es Boxeo Planeta, aquí por la 88.9 Radio Gran Rosario. Te recordamos, www.radiogranrosario.com.ar Si tenés algún amigo a quien le gusta mucho el boxeo, recordarle que nos puede escuchar vía internet y por supuesto te puedes meter para recrearte en la información local, nacional e internacional en www.boxeoplaneta.blogspot.com la creación de Damián Casino y la posibilidad de un paneo general por todo el planeta en el acontecer del boxeo eh, quiero mandar un saludo muy grande a la gente de FAS recapados a la gente de Brollo Representaciones Pigía en Rosario a Don Jorge, eh, titular de Sunino, las composturas, todo lo que tiene que ver con los artículos para el hogar. Si van a parar a la mano de Sunino allá en Montevideo el 800, que ese tranquilo, que es un auténtico profesional y sabe lo que hace con todos los artículos del hogar. Eh, la información que presenta Thomson y William ahora, que anticipa el invierno con unos precios sensacionales, tiene que ver con el chino Marcos René Maidana. Sí, Luis, eh, como bien decís, eh, sabemos de, de lo que ha dejado la pelea entre Erick el Terrible Morales y el chino Maidana. Por eso es que hoy, este día miércoles, por la tarde, en el Salón de Usos Múltiples de Atilra, eh, allá en Hipólito Yrigoyen, al 4056 de la provincia de Buenos Aires, eh, se presentó Marcos eh, el chino Maidana en una, en una conferencia de prensa eh, junto a su ascensor eh, Sebastián Contursi. Y bueno, volcaron un poquito todo lo vivido eh, uh -huh. El sábado por la noche en el MGM Grand de Las Vegas En una pelea que fue, bueno, eh, de toma y traiga eh, eh, Como bien comentábamos con Luis en la preproducción eh, Bueno, ganó el chino con lo justo eh, Hasta el décimo round Luis yo lo tenía igual por igual Así es pero tenía un poquito más de resto el chino en esos últimos dos rounds y, y bueno, es ahí donde sacó esa pequeña mm. ventaja que le permitió quedarse con el título interino superligero en este caso de la Asociación Mundial de Boxeo que había perdido en la anterior pelea frente a Mirkham ¿Qué cosas quiero destacar? En primer lugar, la profesionalidad y la presentación en el combate de Eric el Terrible Morales realmente entrenado para combatir en lo más granado, en la Meca, que es el MGM de Las Vegas. En segundo lugar, quiero decir que Eric Morales, con su actuación, le dio brillo a este que es uno de los combates más importantes del año desde ahora. Y quiero señalar y destacar que nuestro compatriota oriundo de Margarita, Provincia de Santa Fe, le aportó, a pesar de sus limitaciones técnicas, todo el gimnasio que tiene encima, todo el coraje, todo el corazón y las tres primeras vueltas fueron ganadas con una claridad meridiana por nuestro compatriota, como así también las últimas dos vueltas. En el medio de este combate realmente vibrante, atractivo, donde se vio realmente cómo se tira cuando hay guerreros sobre un ring, hubo muchas vueltas ganadas por Morales, pero comentábamos con Damián que en esas vueltas también hubo respuestas, actitud de Marcos René Maida. Claro, lo que decíamos, Luis, es que Eric Morales, con su experiencia, lo que hacía en algunos asaltos era trabajar los últimos 10 segundos, segundos de cada round. Y bueno, eso por ahí a la imagen hace ver de que se está terminando bien un round Eh, y que deja confundido a, a un chino Maidana que en el resto de los tres minutos había trabajado también. O sea, si veníamos de un asalto parejo en los sí, últimos 10 sí. eh, segundos, la experiencia de un triple campeón como <risa> lo es el mexicano, eh, le permitían eh, tratar de bueno ¿Sí? de, de, de cambiar el, el curso sí. de, de ese resultado del, del mismo asalto. Ah, Entonces, claro. por eso sacó alguna que otra ventaja. Pero, bueno, Un hombre que, que tiene dentro de su palmarés combates en tres oportunidades con mani Pacquiao, por ejemplo. Es decir, mientras que... Barrera, no, era, no, Marco René Barrera, sin, sin duda, es que es la inexperiencia fue también una ventaja que dio Marcos René Maidana y fue de visitante porque el público era mayoritariamente mexicano. Y si usted me dirá, como me decía Damián, es cierto, corría con el caballo del comisario porque es hombre de Oscar de la Hoya y demás pero ahí también participaba en el negocio el señor Eric Morales. No, realmente... Yo digo que si, o sea, vamos a, a decir lo, lo que hizo Morales. Morales estaba en los 90 kilos, se preparó, sí. bajó, viene, o sea, hizo dos peleas anteriores a la del chino Maidana sí, con boxeadores de segunda clase. Que uh -huh. No se había enfrentado a, a, un, a una jerarquía como la, de, la del chino. Eh, eligió al el chino Maidana para tratar de incursionar eh, en este cuarto título del mundo que no logró. Entonces, un hombre que bajó 30 kilos, que estuvo casi dos años retirado, eh, con 34 años de edad, eh, le dio todas las ventajas a Maidana. Y lo peleó de igual igual. Entonces, eh, bueno, eh, si vamos a decir lo que es... Eh, ¿Qué vamos a agregar a la trayectoria sí. de un tijuanense, eh, un mexicano de pura cepa un como lo es, es? Un Es un hombre que se vio, que dejó todo arriba del rim. Sí, pero eh, también tenemos que decir que Maidana, con sus 27 años, eh, impuso esa, esa frescura, esa juventud, esa fortaleza en los últimos dos rounds y logró traerse a la República Argentina eh, de la mano de Rudy Pérez eh, este nuevo título interino. Debemos consignar también que hay que tener realmente pimienta en los puños para eh, generarle a Morales la necesidad de ir a un hospital para eh, claro, ser pues, revisado, sí. en función de cómo terminó, su rostro estaba prácticamente desfigurado, es decir... Eh, con un poquito más de técnica, un poquito más de serenidad de, de, lo, de, de Marcos René Maidana, a lo mejor podía haberlo sacado. Muy bien cuando pide la revancha a Morales y muy bien Marcos Maidana cuando le responde que la revancha será sin duda alguna este, realidad. Eh, veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es, es difícil, que hoy, pero bueno. lo cierto es que hoy, con todas las limitaciones que pueda tener Marcos René el Chino Maidana, es primera figura. Seguro. ¿Eh? le decimos Primera. a la gente que el chino Maidana ganó esta pelea pero en fallo eh, mayoritario, no mayoritario claro eh, es decir mayoritario, mayoritario o sea, no unánime no unánime, no unánime. Eh, las tarjetas de los jurados eh, fueron 116 112 sí, sí, 116 112 para Maidana y un tercero que anotó 114-114 que fue la, la tarjeta que dio empate era una tarjeta bueno no había argentinos entre los jurados eh, fíjate que las dos primeras tarjetas eh, reflejan un poquito lo que fueron sí. eso ese, eso lo que vos comentabas en, en la apreciación de tuya Luis esos primeros rounds sí, bien sí, ganados que por Morales y los últimos sí. dos Eso fue lo que se reflejó en las dos tarjetas que le permitieron a Maidana traerse. ¿Qué el ejemplo deja Marcos René el Chino Maidana para vos que sos boxeador y si sos compatriota y, y estás en la actividad del boxeo? La importancia que tiene darlo todo, pero fundamentalmente el apego al gimnasio. Hay que terminar las últimas dos vueltas al ritmo que lo hizo el chino Maidana. Hay que bancarse la mano que le metió Morales en la octava vuelta. Y cuidado Luis, que terminar los, dos, los, los últimos rounds de la manera que terminó Maidana eh, y los desequilibrios con el tema del peso. Sí. Cuidado que Maidana para dar el peso superligero ligero eh, le cuesta horrores. Uh -huh. eh, Maidana subió eh, al MGM Grand de Las Vegas con 69 700 kilos 700 Cuando en la báscula dio 63 kilos y, bueno, y fracción que y fracción. son los que, los, que, los que dictamina el, el peso eh, lo vamos a decir en libras también que sería eh, o sea 63 kilos 503 sí, sí, sí. exactos en las 140 libras sí, y, y dio ese peso y al otro día cuando peleó cuidado que tenía 69 kilos 700 o sea hay que arrear con ese peso estos estos juegos con los pesos Luis eh, para buscar pegada Bien. también Hacen que el boxeador... Eh, bueno, eh, vamos a ver cómo sigue esta, esta eh, novela. Cerramos con lo siguiente. No. Eh, veremos qué es lo que sucede con el próximo rival del Mar de marcos René Maidana. Y por supuesto que en esa noche la presentación la hizo nada más y nada menos que el presentador número uno. ¿Cómo se llama? Eh, yo consulta, recibo yo mensajes, reza. sí, sí, sí, cuando levantan su mensaje sí, a todo el rinzai y a todas las gradas, decinos el nombre, no es tan difícil. Jimmy Lennon no es, su nombre empieza con M y su apellido empieza con B larga. ¿Eh? La remerita de Olimpia Deportes te llevas y la gentileza de Thomson Williams que calculo que en esta oportunidad será un cinturón, ¿eh? un cinturón que nunca viene mal, siempre hay que adornar la pilcha y sostener los pantalones, el abrazo grande para Aristides que siempre tiene buena disposición para la gentileza. déjame saludar a la gente de Zacatecas, de Yucatán, en México, Veracruz también, uh -huh. vemos que entra gente de Aguascalientes también en la zona eh, mexicana. Eh, ...algo en el blog que estamos viendo... ...porque le contamos a la audiencia... ...que aquí trabajamos con, con una compu... ...en la 88.9... ...tenemos eh, bueno, sí. un lindo aire... ...hoy un día de calor Luis... ...y eh, estamos trabajando cómodos... ...un operador que es un de capo Luz, como Aníbal... Aníbal. Y, ...y bueno, tenemos la posibilidad de estar... Eh, ...en contacto eh, con los oyentes... ...a través sí. de www.boxeoplaneta.blogspot... ...y ahí estamos viendo... ...que bueno, hay gente de, de Arizona... ...de Texas... De, ...de Oklahoma... ...en la parte sur de los Estados Unidos... ...que también están escuchando el programa en vivo... Eh, ...el abrazo grande para toda la gente de España... ...fundamentalmente quiero mandar un abrazo grande... ...a Daniel Valletti... ...ojalá allí oh, en Daniel, Pontevedra... Estuvo aquí en, ...estuvo aquí en el programa hace un par de meses atrás... ...disfrutó muchísimo de su estado aquí en Argentina... ...estuvo paseando... ...estuvo por cataratas... ...bueno Daniel Valletti para vos el abrazo grande... ...para tu familia... Eh, ...y por supuesto que todo siga para adelante... ...para la gente de Salamanca... ...para la gente de Murcia de Madrid, de La Rioja y de León, ¿eh? muchas de las localidades de, de España, por supuesto también a todos los uruguayos y a todos los compatriotas que nos siguen habitualmente en esto que es Boxeo Planeta aquí en el 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina, también Bueno Luis, te, te tiro algunos resultados eh, de la velada en la que protagonizó un corte eh, Carrasco frente a Pombo eh, volvió Gumercindo Carrasco después de aquella pelea que perdiera frente a Bonani y que lamentablemente le dieran ganador a Carrasco en un fallo escandaloso y vergonzoso para el boxeo argentino y, que, y en la cual la FAB no, todavía no se expidió y no creo que lo haga. Es decir que bueno, vamos a seguir tratando de, de incursionar con eso pero difícil que, que la FAB se explaye sobre eso. Y esto se re realizó en De Funes Córdoba Eh, ...la pelea entre el Pitbull Carrasco y César Pombo eh, fue sin decisión... ...por un choque de cabezas, producto de, de que Pombo sufriera un corte... ...en el párpado derecho y que no lo dejara continuar la pelea... ...entonces eh, fue una sin decisión el combate y no pudo continuar... ...es decir que todavía no pudimos ver si Gumercindo Carrasco... ...se recuperó de aquella gran batalla... Eh, vimos que Bonani claro. no se había recuperado Porque Ajá. en su última pelea perdió por Rocagua en dos sí, sí. Con este chico Aguirre y, y bueno, vamos a ver cómo está Si está o no recuperado Carrasco De aquella eh, terrible pelea que hicieron con Bonani y Mendoza. El, el resto de los resultados de esa velada Eh, en categoría Superpluma, eh, Alejandra Olivera se impuso por puntos 6 rounds a, a so, a sobre Paola Benavides. Eh, Carlos Ozán ganó por decisión unánime a Alejandro Funes en división mediano. <coughs> eh, Jorge Caraballo ganó por puntos en 4. A Daniel Rodríguez en categoría mediano también. Y Sergio Massa ganó en nocaut 1 a Mario Villalobo. Esto fue en Super Gallo. En la velada desarrollada en Deán Funes, provincia de Córdoba. Bien, déjame mandarle saludos este, a Juan Centeno. Juan Centeno es eh, un hombre de la indumentaria masculina de hace muchísimos años. Es un tipo macanudo, tiene un local que se llama Zíngaro, visitalo, que, que, que tiene cosas muy, muy lindas y a muy buen precio. Eh, por supuesto también el abrazo grande, enorme, para, para la familia Murcián. La familia Murcián son mis tíos. Que me han dado una mano muy grande en una instancia de mi vida en la que realmente la necesitaba, la necesito y me la siguen dando por supuesto también en mi tía Mimi y por supuesto no me voy a olvidar eh, de, de, de, de, de mi tío le decimos chiquito le gusta muchísimo el boxeo, ¿eh? se queda hasta tarde hasta que termine la última pelea esto es Boxeo Planeta en la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe, Argentina vamos a ir a la segunda pausa musical a los comerciales y cuando volvamos Damián Este, tenemos que tener respuestas ya, a los, de gente, de los contactos de los ganadores, de la remera de Olimpia Deportes y, y la gentileza de Thomson y Williams. Eh, antes vamos a recordar, eh, para los que entraron recién al, al blog o al programa número 31 de Boxeo Planeta, eh, al comienzo del programa habíamos dicho, bueno, del fallecimiento lamentable del Chinopita, Chino de Oscar Chinopita, que fue campeón argentino welter, ganando por puntos a Alfonso Moreno en el Unapar. Un 26 de diciembre de 1953, título que dejará vacante justamente a Melio Piseda, otro conocido aquí de la ciudad. Incurrió en los Estados Unidos allá por el año 55, alcanzando dos triunfos y se retiró definitivamente de los cuadriláteros un 3 de mayo de 1957. Pita será recordado como los peleadores de aquella época, quienes nunca eligieron rivales, que no es poca cosa justamente, no, paz seguro. en su alma. Vamos a la pausa. Vamos Aníbal. a la pausa después pues venimos con más información porque hay boxeo en el Club Mar del Plata. Tack Yo creo que todo es una mentira. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo quiero. Yo, no, yo, no quiero, yo no quiero. Yo. Boxeo planeta.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 Muy bien, regresamos. Esto es Boxeo Planeta en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Nos metemos con el resultado de la consigna de hoy y con los ganadores. Los que se comunicaron principalmente vía mensajitos y acertaron. Se llama Michael Buffer. Michael Buffer, el presentador número uno del MGN de Las Vegas. ¿eh? El que levanta las gradas cuando hace la presentación. Y por supuesto, la remera gentileza de Olimpia Deportes se la gana... El gimnasio La Ferrara. La Ferrara, ¿Eh? la vamos Lo vamos a estar entregando en el próximo festival. Por supuesto. Y la gentileza de Thompson y Williams, que es un cinturón en este caso, ha sido ganada por el señor... Ricardo González. Ricardo González, muy bien. Eh, así que bueno, eh, gracias por participar, gracias por por estar junto a nosotros en esto que es Boxeo Planeta, y por supuesto, eh, la gratitud enorme para la gente de Olimpia Deportes de Mendoza, 1028, y a Thompson y Williams, de Córdoba, 1060, eh, que nos dan la posibilidad de que nuestros oyentes este, se lleven una gratificación. Este sábado, 16 de abril, a partir de la hora 21.45, boxeo. Noche de nocaut en el Club Mar del Plata, precisamente en la esquina de Mar del Plata y Casilda. Entrada única, 20 pesos, un buffet completito. Allí va a estar Barney, mano de piedra, del Kit Alolio Boxing Club. Va a estar, por supuesto, Juan Sodero, el manager que va a manejar todo lo que tiene que ver con seis combates masculinos y dos combates femeninos. Esto es en el gimnasio Kit Alolio Boxing Club. Eh, llegate, apoyalos, porque ponen todo el esfuerzo para hacer una velada realmente interesante, reitero. Sábado, 16 de abril, 21 a 45 Noche de nocau en el club Mar del Plata, de Mar del Plata y Casilda. Si querés hacer alguna consulta, 153-166-351 y preguntá por Juan. Entrada única, 20 pesos. El abrazo grande para vos, Juan Sodero. Bueno, Luis, eh, rapidito que está terminando nuestro programa número Gracias. 31 de Boxeo Planeta. Y se viene la noche de Narváez. Este viernes, 15 de abril... Eh, Omar, el huracán Narváez, estará defendiendo su cetro Super Mosca, versión Organización Mundial de Boxeo, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Eh, Omar Narváez va a estar enfrentando a César Seda, en una pelea, bueno, bastante dura. ¿eh? Puede ser áspera, eh, eh, sí, a pesar sí. del apellido. Estamos del pidiendo populista. nombres de fuste sí. para Omar Narváez, y bueno... Eh, se va a presentar César Junito Seda, que viene invicto eh, en 20-0 con 15 knockouts. Eh, ya arribó, ya está en, en el país, eh, estuvo recorriendo la, la ciudad de Bahía Blanca con vistas a esta pelea en la que, bueno, eh, Omar Narváez dice estar con la experiencia suficiente para quedarse nuevamente y retener ese título tan preciado que es el de campeón del mundo, sí, en este caso en el organismo de la Organización Mundial de Boxeo, en la categoría Supermosca. Mosca. Eh, también en la misma cartelera estará combatiendo Daniel Narváez junto a Luis eh, Signo, A 10 rounds en título latino, esto es eh, versión Consejo Mundial de Boxeo en categoría Mosca. Estará esta chica, vos estuviste charlando con el papá, eh, oh, el de Daniela grande. Bermúdez. Daniela Bermúdez. Va a estar combatiendo, sí. ¿te, te comentaba algo el padre? Sobre Gustavo Bermúdez. También, y que, eh, bueno, sí. eh, con respecto a Daniela, esta sería una, una pelea... Eh, eh, Eliminatoria, intermedia, con una chance de título del mundo. Sí, Va a estar combatiendo sí, sí, que justamente sí. con la hermana de Lucas Matiz, eh, sí, sí, esta chica exacto. Soledad Matiz. Bien, Van vamos a estar a tar... combatiendo a 10 rounds ¿sí, Luis? Decime. Eh, no, vamos a hacer una entrevista un día de estos a, a, a Bermúdez. Ah, es eh, muy, muy interesante, interesante lo que sí, tiene sí. para decir. El chico de Villa Gornor Galvez, eh, sí, sí, la familia Bermúdez. Eh, esto va a estar eh, en categoría Gallo a 10 rounds. Y también eh, va a estar eh, combatiendo el hermano de Narváez, Mario Narváez, junto a Juan eh, Rodríguez en categoría Super Gallo a 4 rounds. Esto va a estar televisado por Taze Sport este viernes a partir de las 21 horas. ¿Qué te dejó la velada del Club Ciclón del último viernes? Eh, bueno, eh, ganó el chico Cejas en una sí. pelea... Frente al chino Barrios no brillaron los dos, si bien eh, sacó una pequeña ventaja a Alejandro Cejas, eh, tiene mucho para mejorar, eh, seguramente los eh, consejos de Luciano Ploner. Eh, resulten muy buenos en este caso porque, lo va a hacer crecer seguramente eh, justamente lo que el chico le está bueno, faltando un poquito es eh, implementar algo más de técnica que, que Luciano Ploner en el gimnasio de Pelerini y Alem se lo va a estar brindando seguramente es una gran esquina es alguien que, que, bueno, que sabe mucho de la actividad y que le va a aportar eh, sus conocimientos sí, a este sí. chico que tiene toda la carrera por delante. Sí, bueno. eh, también estuvo, vos estuviste charlando con el, con el padre de, del chico Sarza Que tuvo eh, un oponente bastante interesante, ¿eh? en algunos pasajes eh, lo puso un poquitito en aprieto. Ya está para profesional, pero, sí, pero sí, sí, bueno, sí. peleó con un chico que venía de Santa Fe de la mano del de entrenador Salami, sí. eh, había traído también Salami al hermano de, del Tata Valdomir Y bueno, en una pelea pareja que le dio mucha batalla, ganó el local, eh, Brian Sarza. Ah, sí. Y no dejó una gran imagen, pero ganó, ganó, ganó bien. ¿eh? Le quiero ¿eh? pedir a, a, a Freddy Rivero la posibilidad cierta de que el, los festivales empiecen un poquitito más en hora, digamos, ¿no? Un poquito más. Este, temprano Pero estu eh, estuvimos viendo que hubo algunas porque... fallas Pero ajenos a él eh, eh, claro, eh. Bueno, Le había fallado la, eh, la exacto. Policía, le, le pido a Freddy eh, de, cosas. Como se dice ahora con la mejor onda Que trate de que cuando lo contrata lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo Los servicios policiales y de salud Les exija eh, que vengan puntuales eh, no, no por nosotros Sino por la gente Porque tiene realmente muy buena concurrencia El Club Ciclón, cada vez que hacemos un festival Bueno Luis, eh. continuando en nuestro programa número 31 de Boxeo Planeta, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario, estamos en Córdoba al 955, Galería del Paseo, piso 3, oficina E, aquí tenemos nuestro, nuestro lugarcito Pero, sí, para señora. despuntar este, este vicio que es el, el boxeo. Eh, y que junto a Luis Parpacelli Hemos denominado Boxeo Planeta En, el pro, en los próximos este, en las próximas entregas de Boxeo Planeta Vamos a estar tratando de recordar Perfiles de algunos de los grandes boxeadores En algunos casos yo he visto Por ejemplo, a ver Laudonio oh, este, qué un, un, un Miguel Ángel Campanino Vamos a ver si tenemos algunas referencias De Luis Federico Thompson Una muchachada que ha hecho grande al boxeo nacional Y que por supuesto Los más veteranos escucharán con, con con cierta nostalgia y con regocijo que nos recordemos de ellos, como Gregorio Goyo Peralta, como su hermanito Avenamar Peralta. Es decir, la familia del boxeo en las últimas cuatro décadas, cinco décadas, es muy grande, muy nutrida. Y cuando faltan poquitos minutos, este, va rematando Damián Casino a toda información en esto que es Boxeo Planeta. Sí, Luis, eh, este, este sábado a partir de las 22:30 en Combat Space de la mano de Marcelo González, nuestro eh, conocido y amigo sí, señor más que nada eh, colaborador de Mario Arano, eh, bueno, eh, va a estar eh, dirigiendo su programa eh, en el cual se presentará la velada en la que estará combatiendo eh, Víctor Ortiz eh, frente a André Berto por el título Welter. Eh, el invicto la... André Berto. Sí, sí, ¿eh? sí. En, en categoría uh -huh. Welter. Eh, Víctor Ortiz sabemos de que había combatido con nuestro chino Maidana en sí. el superligero y que perdiera eh, uh -huh. muy bien ante Maidana. Ahora, bueno, tomó un poquito más de riesgo, subió sí, una sí. categoría y va a estar enfrentando a un campeón que viene invicto, como, como es André Berto. Eh, y bueno, esto, vamos a ver, son, eh, es, un, eh, es un gran pegador, Víctor Ortiz. También, eh, bueno, no, no es el, el hombre, el boxeador de la gran técnica, pero sin lugar a dudas que es un hombre de gran pegada. Y vamos eh... cerrando porque Aníbal, eh, bueno, sí. empieza a, a hacer las señas de... De, de, de rigor, sí, eh, sí, de, de, de ya cierre, de golpeando que son los últimos 10 segundos. Seguro. Eh. Eh, eh. Le recordamos a la gente entonces que mm, también va a estar eh, televisado en Combat Space, eh, bueno, en canal de cable Space, desde el Men Arena de Manchester, Inglaterra, esto va a ser en diferido, va a estar eh, combatiendo Amir Khan eh, frente a Paul McCloskey, Así es. eh, esto va a ser eh, a 12 asaltos. ...y por el título de supercampeón... Eh, ...en categoría superligero... Eh, ...versión Asociación Mundial de Boxeo... ...estamos eh, hablando de las 140 libras. La dedicatoria de esta edición número 39 de Boxeo Planeta... ...tiene que ver con... Eh, Eric Morales, el terrible Morales... ...para vos que sos mexicano y nos estás escuchando... ...porque realmente dio un aporte importantísimo... ...para que ese combate tuviera brillo... ...frente al chino Maidana, más allá del resultado. Para todos los gimnasios de la ciudad de Rosario... Seriedad y profesionalidad a la hora de hacer las cosas y por supuesto a todos quienes habitualmente se meten en boxeoplaneta.blogspot.com Bueno Luis, eh, cerrando ya este programa de Boxeo Planeta, eh, se lo queremos dedicar a Oscar el Chino Pita El cierre es para Que él. dio todo por este deporte y que bueno, dejara de existir el día de ayer Entonces, en homenaje desde este lugar, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, este programa número 31 de Boxeo Planeta está dedicado pura y exclusivamente a Oscar el chino pita. En la 88.9 9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Nos puso en el aire Aníbal, el abrazo grande también a la dirección de la emisora, que siempre nos permite trabajar con total libertad, este, y será hasta la próxima entrega. Si Dios lo quiere así, en la edición número 32, con mi gran amigo, el hombre creador de boxeoplaneta.blogspot.com, Damián Casino. Esto fue todo por esta noche, campana del final, nos vamos a la tarjeta, y ojalá que vos nos veas ganar.